En los barrios del sureste de Santa Rosa no faltan necesidades, pero sobran voluntades. Cada fin de semana, militantes barriales, organizaciones sociales y políticas asisten a las familias más desprotegidas, sin olvidarse de una franja vulnerable, la niñez. Soledad Álvarez, del merendero Nelson Mandela, agradeció la colaboración y aclaró que no reciben ayuda gubernamental. Hola Radio k e r m e s、bueno, soy Soledad Álvarez del Merendero Nelson Mandela. Y bueno, este fin de semana estuvimos festejando el Día del Niño.、Eh, no fue un evento como todos los años, pero tuvimos cantidad de niños como siempre: 180 chicos. Teníamos el regalo de que son los chicos que corresponden al Merendero, o sea, los que van a buscar la vianda. Pero se sumaron un poquito más del barrio y, bueno, nada, le queremos agradecer a todos por la colaboración y por hacer esto posible, porque sin ustedes no podríamos realizar nada, ya que no contamos con ayuda ni del gobierno ni del municipio. Así que, nada, simplemente gracias. En el pueblo s originario s hay militantes y vecinos autoconvocados que asisten a casi 200 familias. Sebastián Lago lo recorre desde el año 2013. Hola Radio Carmés,、eh, soy Sebastián Lago, integrante del grupo de vecinos del Barrio Pueblos originario, al este de, de Santa Rosa. Y bueno, este fin de semana, como los últimos meses, venimos haciendo entrega de, de viandas、eh, a distintas familias de, de la zona, conjunto con, con dos familias que posibilitan la, la elaboración de las viandas. Hacemos h a c eso m o e s todos los, los fines de semana. Los Amigos Solidarios fueron los superhéroes del domingo. Batman, el Capitán América y el Zorro repartieron 1.500 bolsas de golosinas. Diego Guzmán es uno de los amigos. Hola Radio c a r m e s soy Diego de los Amigos Solidarios y juntos a los chicos que están con nosotros en el merendero, Milagros, Laura, Emiliano, José, Claudio. Hicimos、eh, hoy el día del niño acá en el barrio Nelson Mandela. Estuvimos entregando 1.500 bolsas de, de golosina. s En el barrio Esperanza funcionan dos comedores de identidad peronista. Ricardo Miranda se identificó con esa línea interna del peronismo. Este fin de repartieron 250 viandas. Estamos asistiendo a través de meriendas、eh, a la gente del barrio. A través de los comedores, tenemos dos comedores en el barrio, comedores propios de identidad. Lo hacíamos todos los jueves, pero ahora, con el tema este que los comedores de la municipalidad abrieron, que asisten a mucha gente, esa gente se queda sin comer o no tiene el sustento del día sábado. Por eso nosotros se lo, se lo hacemos y lo entregamos los días sábados. Fuerza Joven es una agrupación de mujeres que asiste y contiene a personas en los barrios Matadero y Ara San Juan. En este último barrio repartieron juguetes que compraron con la venta de tortas fritas, nos contó Ana Díaz. Este sábado 29 estuvimos entregando la merienda de juguetes, golosinas, por el festejo del Día del Niño en el barrio Matadero. Trabajamos en conjunto con Fundación Huetrache y Club Atlético Deportivo Matadero, que gracias a Dios nos tocó un día muy lindo. El domingo, las chicas estuvieron repartiendo en el barrio ahora San Juan la merienda junto a juguetes y pasaron por las calles para que los niños se sacaran fotos y recibieran su regalo. Les queremos dar gracias a toda la gente que nos donó y hizo que todo esto fuera posible. Verdaderamente le agradecemos de corazón de parte de todo el grupo del Merendero Fuerza Joven.